Karen Sereno, tenga muy buenos días, ¿cómo está usted? Grupo Ambientalistas de Soacha, ella ha venido trabajando el tema de la minería, el tema difícil que se vive en nuestro municipio, pero han logrado como jóvenes activistas que son del tema ambiental, llevar su voz ahora al Congreso de la República. Karen, tenga muy buen día. Hola, Carlos, ¿cómo están? Buenos días a todos los oyentes, buenos días a Soacha. Bueno, Karen, ¿en qué anda? Cuénteme. Eh, en este momento voy en carretera hoy viajando, pero pues como siempre es un placer saludarlos. Eh, bien, estamos eh denunciando el tema de la minería en Chuacha, el tema de el de la falta de control y la gestión ambiental que hacen que las autoridades omiten muchas veces en cuanto a la efectiva aplicación de los planes de manejo ambiental que tienen que tener estos títulos mineros. Sí, tengo entendido que han logrado ustedes como una especie de interlocución con el Congreso de la República. Sí, el día de ayer estábamos en una audiencia pública que fue convocada por el representante de la Cámara, Alirio Uribe, eh, esta audiencia pública llevaba varios casos de altiplano cundiboyacense, entre ellos el municipio de Cuesca y Gachantibá, y un caso de la minería en Ciudad Bolívar y Potosí, y también iba pues nosotros el municipio de Soacha denunciando la minería que se ha venido pues fomentando y... es que tan complicado en el municipio. Pero venga, Karen, yo sé que es importante haber llegado al Congreso, pero le quiero hacer una pregunta a usted que es bien honesta. ¿Sí le pusieron atención los congresistas? ¿Se ¿Sí había congresistas en la audiencia pública? Sí, nos ha acompañado el el senador Iván Cepeda, Está el representante de la Cámara Inés Prilla. Eh, vale la pena des destacar que que este, este este esta esta audiencia estuvo acompañada por eh, por pues varios varios progresistas y varios senadores además de la comunidad la eh la motivación de esta audiencia era que las autoridades de de la nación tanto como las locales como a nivel del gobierno escucharan a las comunidades frente a las problemáticas que tienen en el territorio de minería. Sí, eh ¿qué lograron? ¿Qué conclusiones pudo haber ahí? No, la verdad salimos muy muy muy contentos. La Reconvil de Suacha, el movimiento ambiental caminando el territorio, porque esto es un proceso que no he llevado yo sola, obviamente, somos muchos jóvenes que hemos venido trabajando en Suacha denunciando el tema de la minería. Salimos muy contentos, mi compañero Gabriel Romero fue el que realizó la presentación. <risa> eh, pudimos mostrar que realmente la la el control y el seguimiento ambiental tanto de la CAR como de la alcaldía de Suacha es casi inútil. Eh el 20% del territorio de Soacha es está concesionado a minería minería legal. Eh la vereda Fusuga es una es una cantera cielo si abierto. Eh la vereda Fusuga solo está destinada para minería. Eh esto nos preocupa mucho porque teniendo en cuenta que el corregimiento uno lo atraviesa pues el río Soacha está siendo afectado pues por los títulos mineros. lo podemos denunciar eh que vamos a realizar una visita con los senadores de la República al territorio de Tuacha para hacerle seguimiento no solo a los títulos mineros a las licencias ambientales sino a los pasivos ambientales que se ha dejado esta cantera. Pero venga, Karen, voy a hacerle dos preguntas, me está mandando las fotos y le quiero decir con todo respeto que desafortunadamente no hay más de 5 senadores de la República ahí sentados. O sea, sigue siendo un tema que para los congresistas no les pone mucho la atención. Bueno, bueno, está Iván Trepeda que, que se ayuda a, hacer, a mover medios. O sea, aún no hay un dolor de patria sobre el medio ambiente. Es que no es por Karen, sino digo por los lo congresistas. Lo que más nos preocupa, eh, sí, tiene usted razón, pero lo que más nos preocupa es que la Agencia Nacional Minera asistió a la audiencia, pero no llevaba a presentación ni respuesta a, la, a las quejas de los comunistas. En el ente, porque la Agencia Nacional Minera es... Entonces, pues, a los tuteles ni respectivamente no parece del columneta que seguir audiencia, que no trae presentación, van a usuarios, futuro, diciendo, diciendo, diciendo, de hablar de todo es muy peligroso. Ah, de eso, pues como siempre las intervenciones plazas todavía lamentar la de caer en las comunidades, la iría, es preocupante realmente temen la agenería del conflicto, sí, pero nosotros como jóvenes de Costa o que queremos un municipio creo que como van carreteras se nos calló ya más adelante retomaremos la la señal porque me llama la atención don Guillermo estoy viendo la fotografía es que me están enviando y efectivamente efectivamente no es que sea eh completamente lleno de senadores y congresistas el tema no le interesa muchos prefieren pasar de agache pero me llama la atención don Guillermo es que es un tema también de medio ambiente y es un escenario completamente solitario ahí en la En la, en la creo que fue en una en una de las cámaras. Eh los senadores y no les interesa nada la, la minería eso. Y en pleno proceso electoral Ay. hermano menos. Ahí les interesa es cuando tenemos en eh, estamos a votar por ellos, ahí sí le pondrían de pronto haber eh, podido haber asistido más si hubiéramos tenido eh época electoral de Congreso. Entonces ahí sí de pronto nos hubían puesto un poquito más de atención y habían estado en en el escenario. La mitad le metía así, lamentablemente nosotros no tenemos un respaldo del Congreso de la República para acabar con las minerías de Suacha. Esta chica decía, Karen decía que le preocupa el Fusungá porque es minería abierta. Y entonces, ¿y quién va a controlar esta parte? ¿Cómo se va a manejar esto y la contaminación tan impresionante de estas minerías porque la polución de Suacha es impresionante? Es increíble cómo se maneja esta parte y yo digo ¿Acaso el alcalde no tiene autoridad? En el estado en nuestro municipio, no sé si hasta dónde ahí, si eso sí estoy un poquito ignorante en este tema, pero no sé si de pronto la alcaldía tiene de pronto cómo manejar esta parte de suspender la minería en Fusunga, que me ha afectado sobre todo en San Jorge, que ya prácticamente los mismos campesinos están eh protestando por esta minería que se está llevando en este sector de eh, Hasta dónde llegaríamos, no sé, de pronto la próxima semana que nos te invitan el al alcalde, de pronto podemos tocar este tema también un poquito de la minería, Carlos. Sí, revisemos un poco este tema y y miremos a ver qué pasa. Eh ya Karen creo que se se se se fue por otro lado el camión de no entra la llamada. Señor, 9 de la mañana, 16 minutos, 9:16. Oiga, la foto es desoladora hoyo. <risa> desoladora total en el Congreso de la República. Les importa tanto Como si hoy le picó un mosquito a alguien por allá de Malasia. Nada. Nada. Sí, sí. nada. No les importa nada. 9-16.